Duodécimo. ¿Le pregunté al mensajero de Dios qué trabajo es mejor? Él dijo, la oración está en su autoridad. Él dijo, dije, ¿entonces qué? Él dijo, la justicia de los padres. Él dijo, dije, ¿entonces qué? Él dijo, el esfuerzo está en el camino de Dios.